Las voces de nuestra América La historia y el presente De las luchas de nuestra patria grande A desalabrar Los feminismos Los pueblos originarios El agua y los bienes comunes Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza Somos los herederos legítimos De los padres de la patria Y juntos haremos la segunda independencia. Las grandes ausencias amenazan Cuando los hilos esos bellos pájaros, emigran Y la lejanía hiere sus alas El hombre no lo sabe porque duerme oculto Por causa de la luz, para no prever la muerte Entrega el dominio de sus sueños y emancipa el caos Y pierde el poder sobre su propio río que lo recorre en longitud los abismos se acercan y las múltiples aguas devienen criaturas de espanto uncido al gran anillo olvidará su trayectoria astral su fecundidad perecedera ocurrió que cerró las pupilas ante la luz y no estuvo más allá de las cosas presentes ni creó una analogía superior a la distancia entre dos astros ni escuchó el soberano mandamiento de crear al hombre verdadero, olvidado en el tiempo, aún persistirá en creer que fue un símil de su conciencia. Suelta, tu voz, o oh, ven Cómo larga la luz, el sol Que aunque tenga que estrellarse Contra un paredón Que aunque tenga que estrellarse Se dividirá en dos Suelta, muchacho, tus pensamientos Suelta, muchacho, tus pensamientos Como anda suelto el viento Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. en el cielo como la sangre en la tierra dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza hombres de hierro que no escuchan la voz hombres de hierro escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. el dolor gente que avanza se puede matar pero los pensamientos quedarán Buenas noches eh, El poema leído recientemente Es el poema Profecía De estela Díaz Barín Poeta chilena Extraído eh, de su libro Los dones previsibles eh, La reseña de esta poeta chilena eh, Va también en agradecimiento A Cristina Castillo eh, Compañera Revisibles eh, de nuestro comité, que vive en Ovalle, eh, en el Valle de Limari, región de Coquimbo, Chile. Para ella también le mandamos un caluroso y afectuoso saludo. Eh, decíamos de Estela Díaz Barín, que nace el 11 de agosto de 1926 en La Serena, Chile. Su padre fue un relojero anarquista que inculcó desde su temprana infancia una gran pasión por la lectura, lo que luego la impulsaría a escribir. Su madre, de familia rica venida a menos, también inculcó en Estela la búsqueda literaria. Corría el año 1946 cuando el presidente González Videla escuchó un poema suyo en el patio de su escuela y rápidamente la ayudó a que se afincase en Santiago. En 1947 inició sus estudios en psiquiatría porque quería conocer los sueños de los hombres, y escribió en los diarios El Ciclo, La Opinión, conociendo en este a Vicente Huidobro. También escribió en el diario El Extra y La Hora. Sin embargo, fue despedida del diario La Hora debido a una publicación suya relacionada con la tala de árboles en la Alameda. El cierre de los diarios El Ciclo y La Opinión la dejaron sin trabajo, con lo cual tuvo que abandonar sus estudios. En 1946, González Videla triunfa en las elecciones y asume como presidente de Chile con el apoyo del Partido Comunista, al cual pertenecía Estela. A dos años de asumir, el mandatario aprueba la Ley de Defensa de la Democracia, que significó la proscripción del PC. Proscripto el partido, sus miembros fueron perseguidos, entre ellos Estela, lo cual la lleva a cerrar un pacto con Enrique Lafourcade y Enrique Linn de tatuarse una calavera como promesa de dar muerte al presidente, que en ese momento ya se había convertido en dictador. En 1949, gracias al apoyo del editor Domingo Morales, publica su primer libro, Razón de mi ser, reflejando una gran vitalidad, su rebeldía, junto con una gran profundidad conce conceptual y crítica. Participó, por entonces, del grupo La Mandrágora. Se vincula con poetas de la talla de Jorge Tellier, Enrique Linn, José Donoso, Enrique Lafourcade, Mariano La Torre, Pablo Neruda, Alejandro Jodorowsky y Nicanor Parra. Luego de quedar embarazada a raíz de una violación, decide casarse con Luis Viveros Jaques y tener a su hijo Rodrigo. ...publica Sinfonía del Hombre Fósil en 1953... ...autoditado e ilustrado por su marido... ...en 1959 publica Tiempo, Medida Imaginaria... ...donde incluye un poema dedicado a Neruda... ...escrito en ocasión de cumplir este 50 años... ...enfrentó al golpe militar pinochetista en 1973... ...enfatizando arengas favorables al PC... ...desde la ventana de su casa ubicada en Villa Olímpica... ...y mostrando imágenes del Che Guevara. Esto último le valió el allanamiento de su vivienda... ...y ella misma resultó detenida, torturada y atropellada... ...por un automóvil desde donde se la vigilaba. Participa de la Sociedad de Escritores Chilenos, viaja a Cuba... ...toma contacto con la Casa de las Américas... ...donde presenta un ensayo de su autoría... ...y es homenajeada con una antología... En 1992, publica Los dones previsibles, merecedora años antes del premio Ocaña, en 1988. La colorina, como se le llamaba, pensó, por un momento, que la palabra podía cambiar el mundo. Por eso, si buscamos poesía, poesía disruptiva en Latinoamérica, Estela Díaz Barín forma parte de ella, sin lugar a dudas. La vitalidad del lenguaje, la contundencia de su voz nos traslada a las profundidades del río de la sociedad donde habitan nuestros sueños, nuestros temores, el amor y el odio. La humanidad habla por sus versos en su doliente costado herido para derramarse en ese sueño de la emancipación definitiva. Su cuerpo muere de cáncer de mama el 13 de junio de 2006. Sin embargo, su poesía sigue latiendo marcando los rumbos de la palabra latinoamericana, emergida desde las venas abiertas y en carne viva. Muy buenas tardes, terminamos de escuchar a Gabriel Pérez, nuestro compañero del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, iniciando nuestro programa A Desalambrar de todos los miércoles por la mosquitera. y Estamos este, en esta mesa militante, aprendiendo, escuchando, delentándonos con otros poetas y y Poetisas de la Patria Grande. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Y también estamos con nosotros aquí, eh, a, mi, a mi diestra, Germán Leyend, compañero del Comité de Comandación Germán. A la ¿De derecha. Decir? Muy bien. Está a la, de la, está de la, a la de derecha. Que las, la, la derecha suena más a siniestra Entonces, <risa> Claro, más que a diestra la confusión idiomática Así que, muy buenas tardes, un gusto estar aquí Y poder participar de este rescate de una poeta tan interesante Y que ha sido muy importante, pero también bastante invisibilizada Bastante, sí pero un, tenía una personalidad muy fuerte y su poesía muy intensa así que y también muy luchadora de los, de, de los derechos de la mujer también claro, eh, así que ha sido ver, un gusto escucharlo y en del otro lado ahí esté acompañándonos gabi perulánnico cremarick y ricardo croce haciéndonos el aguante y todo lo que tiene que ver con la con la producción También está con nosotros Alfredo Bersi ¿Cómo andas Alfredo? Bien, buenas tardes Con los compañeros de la audiencia Y en el programa 153 ¿Vamos a dar las vías de comunicación? Vamos Tenemos celular como 261-74-65-75-96 Y en las redes donde pueden ver todos los programas De hace 3 años, más o menos, 3 años este Están en, en las redes de Instagram como Comité de Solidaridad Latinoamericano En el Facebook como Solidaridad Latinoamericano Y hay una página como Comité de Solidaridad Latinoamericano www.orgdprss.com Muy bien, ahí estamos Y... Antes que nada nos vamos a informar qué ha pasado en nuestra patria grande, en el noticiero Resumen Informativo a cargo de Ricardo Croce. Así que vamos, señor operador. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Resumen Informativo para desalambrar las fronteras desalambrando el cerco mediático una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza Argentina el gobierno habilitó a que cuatro mujeres de la comunidad mapuche Love, Love, Ken, Winkel, Mapu detenidas hace casi ocho meses regresen al predio de Villa Mascardi en Río Negro del que fueron desalojadas en el 2022. La decisión se tomó a partir de un acuerdo al que se llegó con miembros de la comunidad y organismos de derechos humanos, pese a la resistencia de vecinos que los acusan de usurpación. El Estado se comprometió a reconocer al lugar como sitio sagrado. La medida beneficia a Luciana Jaramillo, María Celeste Artis Buenumil, Romina Rosas y Vitiana Coluán considerada machi o líder espiritual del pueblo mapuche. Todas integrantes del LOF Lafken Winkul Mapu, detenidas junto a sus hijos en un operativo de fuerzas federales y provinciales el 4 de octubre del año pasado, en el que se desalojaron varios predios en las inmediaciones de la Ruta 40 en Villa Mascardi. El operativo realizado a partir de una causa judicial por usurpación y reclamo de vecinos había levantado fuertes controversias. Argentina, Salta. Los 19 docentes salteños detenidos por realizar una protesta en reclamo de mejoras salariales quedaron en libertad. Sin embargo, fueron imputados por desobediencia judicial y entorpecimiento de las vías de transporte. La comunidad educativa y organismos de derechos humanos denunciaron violencia institucional por la represión policial y las detenciones. Los acusados realizaban acciones en el marco de un plan de lucha que llevan adelante los docentes autoconvocados de Salta en un conflicto con el gobierno provincial que ya lleva tres semanas. A través de un comunicado desde el Ministerio Público indicaron que el incidente tuvo lugar en el ex peaje a honor cuando un grupo de personas desoyó las instrucciones y el apercibimiento de la jueza de garantías 1, Adas Unino. Según el parte de prensa, ese grupo comenzó a quemar neumáticos persistiendo en su intento de avanzar y obstruir nuevamente el libre tránsito de los vehículos en la ruta, a pesar de los reiterados llamados a cesar su actitud. Cientos de personas se congregaron frente a la Ciudad Judicial, en la capital salteña, para pedir por la liberación de los docentes, entre ellos representantes de organismos de derechos humanos. En tanto, un grupo de manifestantes quedó apostado al costado de la ruta, en el acceso a la ciudad, donde otra vez se montó un fuerte operativo policial. Desde el Comité Provincial contra la Tortura adelantaron que van a denunciar como un hecho de gravedad institucional que representantes de ese organismo no hayan podido ingresar a la alcaldía a constatar las condiciones de la detención. En ese texto, el abogado de uno de los docentes aseguró que su defendido fue ahorcado durante su detención. Todo esto se registra en el marco de un conflicto que incluye un paro de actividades y marcha en la capital y distintos puntos del territorio provincial. El sector protesta por el aumento del salario básico y el blanqueo de varios ítems que integran la grilla salarial. Colombia. El presidente Petro denuncia un golpe blando para detener la lucha contra la impunidad. El presidente Gustavo Petro aseguró que todo el escándalo surgido precisamente por las filtraciones se reduce a un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad. Esto dado que a pesar de que ya se han radicado al menos tres denuncias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, no se ha podido encontrar que el mandatario haya cometido algún delito. Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido algún delito. La mención de la lucha contra la impunidad se da porque previamente el propio presidente había considerado que uno de los motivos que de fondo tenía este escándalo era que él, como jefe de Estado, perdiera legitimidad para impulsar la terna para la próxima elección de Fiscal General de la Nación. y escuchamos el resumen informativo del del programa de Salamanca, repasando un poco las noticias sobre todo, bueno, esta vez eh, en lo nacional. Eh, como en el norte, Salta y Jujuy, vemos eh, el ala represiva otra vez eh, y Morales, como ha sido ganador, no viene por todo evidentemente. Y bueno, y ahora salta. Claro. Y ahora salta. Hay una hay una hablábamos recién fuera fuera de micrófono eh, hay algo que se viene cumpliendo que es la criminalización de la protesta como instrumento de de represión y como instrumento de disciplinamiento. Eh, y eso se viene manifestando ya en la, en la prolongada eh, la prisión de milagros Salas eh, en Jujuy eh, el otro día Morales se jactaba de que en Jujuy se han terminado los, los paros las, los piquetes y las marchas eh, gracias a esta criminalización eh, y bueno, ahora se practica en Salta eh, con las, las compañeras mapuches Eh, también cuánto tiempo estuvieron presas sin un juicio, sin una condena ocho meses eh. y bueno, y ahora volviendo ahí a Salta las que se llaman las fuerzas vivas o sea, los comerciantes, el turismo, todo le piden por favor al, al gobernador que, que no deje más marcha porque están cortando una ruta que, que entra una minera Entonces mm. este, Eso Influye muchísimo Y van a haber pérdidas Para, la, para Salta no, Y como los estados se convierten en, en custodios De ciertos grupos económicos ¿no? sí, que, sí. Eh, bueno, Lo vemos acá en, en Mendoza Lo vemos ahí en Salta o sea, Haciéndole Ajá. caso a a ciertos grupos económicos y que el Estado no somos todos. Eso queda. Le había un teórico que hace un par de varios años atrás escribió un libro que dijo que las las las vías de comunicación son las venas por las que circula la sangre del capitalismo. O sea que en realidad a los cortes de ruta les duele, les duele muchísimo al sistema, obviamente. Eh de dicho está ahí el, el tema de la, la, la represión y todo Muy bien Vamos a un tema musical Y seguimos con más a desalambrar Esta canción se llama Muy contingente también de Violeta Se llama Hace falta un guerrillero <coughs> Quisiera Quisiera tener un hijo, brillante, brillante como un clavel, ligero, ligero como los vientos, para allá, para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado Laurel. Como si, como si fuera el alfiler. Quiero un hijo guerrillero y quien la sepa defender. La patria y la patria ya tiene el cuello. vamos a natalia con acontece en un tema de violeta parra hace falta un guerrillero y nos sirve bien como introducción porque vamos a hablar un poquito más de colombia recién les en el noticiero la, la información de la denuncia que hace gustavo petro de eh, de este intento de golpe blando que se está que se está gestando en, en colombia y justamente hoy Hace 10 meses, un día como hoy, 7, pero el 7 de agosto del año 2022, asumía Gustavo Petro la, la presidencia de la República de Colombia. Todos debemos recordar todavía con emoción cuando entró a la Plaza Bolívar, escoltado por guardias indígenas, eh, para recibir la banda presidencial de manos de la senadora María José Pizarro, hija, de Carlos Pizarro, que fue compañero de Petro en la guerrilla del M-19 y que fue asesinado por el Estado terrorista cuando era candidato a presidente en el año 1990. Oh. 32 años después, asume su compañero de lucha, eh, Gustavo Petro, la presidencia de Colombia, acompañado por Francia Márquez como vicepresidenta. <coughs> minutos después de, de asumir como presidente, ordenó que los militares trajeran a la Plaza Bolívar la espada de Simón Bolívar, una reliquia que estaba en la Casa de Gobierno, depositada y que el presidente saliente, Iván Duque, no había autorizado a que la trajeran a la plaza. Así que, como un gesto de de gran significación, de mucho simbolismo, Petro, la primera orden que dio fue que trajera la espada de Bolívar a, a la plaza Simón Bolívar. Porque dijo, aquí va a comenzar un gobierno de paz, de la justicia ambiental, de la justicia social. El poder real va a estar aquí, en el movimiento popular. Y hoy vemos cómo se despliega esa concepción de ...en cuanto a la construcción de poder real para poder llevar adelante el programa de gobierno... ...que se comprometió a cumplir cuando se postuló a las elecciones. Terminar con seis décadas de conflicto armado, cumplir y ampliar los acuerdos de paz... ...revertir el fracaso de la guerra contra el narcotráfico... ...reformulando la estrategia de combate en una nueva convención internacional... La igualdad de género, la agenda verde y el cambio climático, así como la unidad latinoamericana, fueron algunos de los puntos destacados en ese momento. Junto a la reforma tributaria, la reforma de la salud y de las pensiones, del contrato laboral y de la educación, son los aspectos más sustanciales de su propuesta programática, y es la misma que ahora le está costando mucho vamos a decir el término bugar, le está costando mucho eh, llevar adelante por la oposición de la derecha tradicional, de los liberales y conservadores que habían gobernado durante todas las décadas anteriores, esta es la primera vez que asume un presidente de izquierda en Colombia, y también sectores de la propia al alianza electoral, ya que para poder triunfar en las elecciones se había conformado una amplia alianza incluso con sectores eh, de centro-derecha eh, y con distintos sectores sociales. Así que algunos de esos sectores de centro-derecha y los más ligados a los, a los sectores empresariales han empezado a, a arrugar y ya patear en contra, como se dice. A patear, lugar. como es. A raíz de esto ha tenido que hacer eh, algunas modificaciones en su gabinete. La última fue en el mes de abril, en la cual le pidió la renuncia a siete ministros y fueron eh, cambiados por eh, ministros y ministras que responden más a, a su orientación política y que están eh, más, con, más son más coherentes con las propuestas programáticas que él quiere llevar adelante. De ahí que se habla de <coughs> del giro a la izquierda, a la izquierda ¿no? claro. porque como él había m, subido por una coalición, claro. sus ministros, muchos de ellos no tenían su, su orientación política y bueno, ahora lo que hace es al revés de lo que han hecho casi todos los, los presidentes, generalmente... Claro, que le han hecho concesiones eh, a la... Claro, en Perú, mm. pensemos en, en Castillo, cada claro. vez que le le bajaban un ministro, él lo reemplazaba por uno más de de la derecha, ¿no? de, claro. de grupos concentrados y, económicos. Y también el discurso de la derecha en Colo en Colombia ya ha empezado a uniformarse con toda la derecha latinoamericana, a decir de que lo que está haciendo Petro en Colombia es otra dictadura, como Cuba, como Venezuela, etcétera. Así que, bueno, eh, en estos 10 meses que han transcurrido desde aquellos momentos tan emotivos, las dificultades para implementar el programa de reformas se ha topado con diversos obstáculos, tanto internos de la coalición de gobierno como externos a nivel nacional y también a nivel internacional, ya que recordemos que el gobierno de Estados Unidos tiene gran influencia en Colombia, incluso tiene varias bases militares, Tiene instaladas eh, fuerzas operativas también para supuestamente combatir el narcotráfico. Y, tiene embajada. ¿Ah? Tiene embajada. Y, tiene embajada y muy activa. Hace pocos días el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, David Racero, anunció que se congelaba la discusión de las reformas que están en trámite en el Congreso. La laboral, la de salud y la pensional, como le llaman ellos a la reforma del sistema de pensiones. Sin embargo, la bancada del pacto histórico ha reiterado su respaldo al presidente y convoca a movilizarse, así como la Confederación General del Trabajo, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Colombia. Esas son las tres organizaciones eh, de trabajadores más, más importantes. que Estas resaltaron que las reformas sociales del gobierno siguen teniendo vigencia y por lo tanto van a insistir con la movilización. También la Federación Colombiana de Educadores apoyó esta jornada de movilización y hoy se está realizando justamente en Colombia y en todos los países donde hay migración col colombiana organizada eh, esas manifestaciones para apoyar al gobierno y para impulsar la aprobación de las reformas. La convocatoria que hizo el presidente la podemos escuchar en vivo y en directo en este instante. Los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Y nos dejaron subir a este balcón. Quizás pensaron, Petro, la presidencia tiene tantos obstáculos internos dentro de del gobierno, externos, frente al Congreso, las Cortes, los principios de la independencia de las ramas pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas. Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la idea del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia. Y que no molestaría más que se iría tranquilo a vivir de su pensión como si nada hubiera pasado, repitiendo de nuevo un gobierno más de los mismos ciudadanos me parece que ese no es nuestro destino, que para eso no estamos aquí. Que nuestra función en la historia de Colombia es otra. Es el de lograr triunfar en las reformas. Antes se decía en muchos análisis sesudos de intelectuales, si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de cuartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán. eso tiene que ser un objetivo que el Congreso de Colombia, a pesar de las presiones de los grupos más poderosos y privilegiados de Colombia, tiene que resistir para poder apoyar, votar, determinar las grandes leyes de la reforma social de este país. Pero no lo hará el Congreso solo si se queda aislado en sus fuerzas progresistas. Tiene que haber un pueblo campesino, trabajador el como el que más, que sepa unirse juntos, que sepa vencer los miedos, que sepa organizarse y salir a carretera, a la plaza pública, a decir aquí existe un campesinado de 11 millones de personas que quiere su derecho, que la constitución les creó el derecho a la propiedad de la tierra. Por eso que mentirosa las frases aquellas que repiten una y otra vez los medios de comunicación, diciéndole al pueblo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¡Qué gran mentira! ¡Qué manera de engañar! Esa reforma aún sobrevive, estuvo a punto de ser derrotada. Nos salvó un voto los liberales de la Comisión, excepto una antioqueña, la congresista Lopera, después de que se habían comprometido a luchar conjuntamente por las reformas sociales de Colombia, después que incluso nos habían ayudado a conseguir las poblaciones indígenas, que llegaran a las urnas para la gran victoria popular, se echaron para atrás. Solo porque los dueños de los bancos, los dueños del capital, presionaron a uno de sus mayores voceros, el expresidente Gaviria, para tratar de oponer La derecha ha puesto en marcha y dirige en pleno desarrollo en estos momentos la combinación de todas las formas de saboteo y desestabilización que conocemos bien por estos lados y por muchos países de, de la patria grande. El uso de los órganos de control como la procuraduría, la fiscalía y algunas cortes para atacar al gobierno, el entrampamiento, las chuzadas como le dicen ellos a las intervenciones telefónicas eh o las grabaciones ilegales de de las llamadas telefónicas. ...la mentira, la tergiversación y las campañas difamatorias... ...contra el presidente y la vicepresidente... ...hacen parte de esta, de esta estrategia. El momento histórico que vive Colombia... ...es similar al que ha vivido Argentina... ...o al que vive Chile o al que vive México... ...donde el mandato presidencial se ve acotado... ...y o saboteado por una sobre representación... ...de la fuerza opositora en los congresos... ...que fungen como personeros de los intereses oligárquicos... ...derrotados en las elecciones y que ejercen un poder fáctico de veto sobre los nuevos rumbos elegidos en las urnas. Pero en el caso de Colombia, me parece que lo que lo distingue es la respuesta que, que ha dado el gobierno y que ha dado eh, la izquierda, que lo apoya, y diversos sectores sociales. En este sentido, vamos a terminar de escuchar un audio cortito, donde Petro marca hasta dónde puede llegar él si no lo apoya el pueblo. Y hasta dónde puede llegar si lo apoya el pueblo Ahí está la diferencia En la concepción Del ejercicio del, del gobierno No iremos Ni un metro más allá De donde el pueblo lo no quiera Tampoco iremos Un metro menos De donde el pueblo quiera Llegaremos Y Hasta donde las decisiones populares quieran. Si quieren ir más allá, iremos más allá. Iremos a más profundas transformaciones. No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder. El pueblo no puede dormirse. No basta con ganar en las urnas. El cambio social implica una lucha permanente. Y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado. Y al frente de ese pueblo movilizado Tiene que estar la juventud. No hemos dejado la bandera de la concertación. Claro que siempre estamos dispuestos a hablar. Claro que en cuestiones justas podemos ceder si estamos equivocados. O podemos encontrar las nuevas fórmulas que quizás nuestra mente y nuestro espíritu aún no encuentran. No estamos alejados del diálogo, porque el diálogo es lo único que distingue al ser humano del animal. Dialogar es de humanos y este gobierno es de una Colombia humana. Somos humanos en ejercicio del poder. Pero que no se entienda que nuestro deseo de concertar es la debilidad de nuestro cuerpo en la debilidad de nuestro pensamiento, porque somos fuertes, porque sabemos para dónde vamos, es que nos permitimos dialogar. Interesante la posición del gobierno de Gustavo Petro, y por las imágenes que se están viendo en estos momentos, ha sido masiva la concurrencia a las manifestaciones de apoyo a su gobierno y a las reformas que se comprometió a través de, del programa que presentó para las elecciones. Así que esperamos que esto siga adelante y el próximo vamos adelantando que el próximo programa vamos a conversar con una integrante de la Unión Patriótica, eh, que es una de las agrupaciones de la izquierda colombiana que ha apoyado al, al gobierno de Gustavo Petro. Así que ella nos va a poder dar más detalles sobre eh, lo que ha pasado hoy... ...y sobre transmitir más en profundidad los, los conflictos reales que hay en Colombia en estos momentos. Lo bueno que en estos 10 eh, meses, que ha pasado poco tiempo desde la Asunción... ...que él haya podido este, reaccionar de esta forma, ¿no? Que, que no se dilate el apoyo que ha tenido Petro en las elecciones que pueda capitalizar eso y bueno y, y qué es lo que generalmente ha pasado con los gobiernos progresistas de la región claro eh, en esta puja entre los grandes grupos económicos este que los han corrido hacia la derecha ellos han eh, generalmente pensemos en Lula pensemos en, en varios gobiernos progresistas eh, Pedro Castillo, han, han ido cediendo cambiando de ministros cambiando su programa pro, programático y, y bueno han terminado vacíos de eso que ellos habían prometido entonces bueno hay todo un desencanto y una cosa claro. eh, lleva a la otra y, y se llega al vacío de poder no y van perdiendo van perdiendo caudal político claro. eh, El yo, apoyo. yo escuchaba en, en base a esto de la pérdida del caudal político y del y de, y de una cosa muy distinta es de decir yo soy el pueblo o yo soy parte del pueblo. Y otra cosa muy distinta es decir eh hoy voy a llegar hasta donde ustedes quieran, como dice Pedro. Y otra cosa muy distinta es decir cuando ustedes vean que yo estoy haciendo algo mal, salgan a la calle. <risa> como que yo estoy en otro lado, ¿no? Eh claro. y el pueblo va a estar en la calle. Es una <risa> ¿Y cosa. Y eso palabra de quién son de nuestro presidente <risa> actual. Algunas de las medidas que ha tomado hasta ahora el gobierno de Colombia han sido la provisión del fracking, el restablecimiento de relaciones con, con Venezuela, las propuestas para asentar familias campesinas desplazadas por los narcos y los paramilitares, el avance en los diálogos de paz con distintas fuerzas insurgentes, la pacificación de Colombia y una vinculación pacífica con Venezuela afecta directamente los presupuestos militares y la fuente de trabajo y negociados de miles de colombianos que vivían prendidos de la teta del Estado y los subsidios de Estados Unidos para prepararse para pelear con el país vecino. Así que eso también ha, eh, ha generado gran malestar entre esas ah. esas fuerzas militares. Alrededor de 5.000 mil, mil militares han, han sido pasados a retiro en las Fuerzas Armadas y estos se han concentrado en la Plaza Bolívar para protestar contra el gobierno de Petro. Y el presidente de esa asociación colombiana de oficiales retirados ha dicho directamente que en Perú se derrocó a un presidente corrupto, por lo tanto, en Colombia habría que hacer lo mismo con el presidente guerrillero. Claro. Nada de ah, sutiles. Claro. ¿Para qué tanta diplomacia? Claro, vamos, vamos, vamos. Vamos a ser directos. Primero disimulamos y ahora lo hacemos. Claro. Así que bueno, esperamos que, que esto se revierta y que se pueda enfrentar con éxito estas maniobras desestabilizadoras de la derecha colombiana y también de la derecha internacional. Vamos a un tema musical y enseguida seguimos con más A Desalamblar, después de la tanda. ...espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. De nuestra sociedad. Espacio contratado por el Gobierno de Mendoza Me preocupa la falta de viviendas de Mendoza Pero lo que más me preocupa son los candidatos que se postulan a la gobernación Ya que son los responsables de que el Instituto Provincial de la Vivienda No haya cobrado más de 55.000 casas entregadas Estas necesidades básicas es por donde quiero empezar Votá a Mario Vadillo Lista 181 contratado partido contratado Mendoza. Mendoza está en pausa desde hace muchísimos años Muchos jóvenes están yendo o pensando en irse por falta de oportunidades Tenemos que generar las condiciones para que dejen de pensar en el pasaporte y se queden a vivir en nuestra provincia. Luis Petri, precandidato a gobernador. Lista 501B. Frente Cambio de Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca... Te acercamos la solución que andabas buscando pantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terne. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurant y tu hogar. También próximamente venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carrilico de Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155 34 51 42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores, tempera. Se acerca el de y en el almacén andante nos vamos preparando para el reparto semanal. Somos una comercializadora de la economía social que cada sábado lleva a los hogares del Gran Mendoza productos de pequeños productores, cooperativas, fábricas recuperadas y organizaciones sociales. Contamos con una gran variedad de conservas, vinos, hierba productos de higiene, libros y mucho más Entrá a el almacenandante.com.ar Hacé tu pedido y recibí en tu casa productos con historias sueños y luchas Finalizamos más de 3.200 obras en todo el país y detrás de ese dato mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos Más información en mapainmersiones.obraspublicas.gov.ar Primero la gente Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia. Pro One Internet te ofrece Servicio de fibra óptica, plan hogar básico y plan full hogar. Contactanos a través de WhatsApp al 2612-07-9187 y pedí más información. Y si llamás dentro de las próximas horas, te bonificamos un 20% a la instalación. Hotel, Mecánica Gelabert, Don Claudio Goy Cruz y Perú, Pizzería Yagis, Farmacia Firenze, Canon Servicios Médicos, presentan, presentan Rubén Goldín y Marcelo López. rock nacional en Willis Bar, Mitre 1371, Chacras de Coria, día 16 de junio a las 23 horas, las entradas las adquirís en Puerta, invitan, invitan helados italiani, pizzería La Mendocina, ferretería Colón, bar Hank, vía Beneto, centro veterinario Villanueva, cotillón de ricota, motores guaymayán, rectificaciones y café producciones. Porque nadie vive del aire, pero sin aire, nadie vive. pero sin aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1 Radio Comunitaria. Nuestro programa de desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza y estamos acá con Lautaro Jiménez, amigo de la casa, de, del comité y está justamente hoy porque es este candidato a gobernador por las PASO este 11 de junio por el Frente de Izquierda. ¿Cómo andás, Lautaro? Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar compartiendo con ustedes aquí en la radio. Queríamos conversar eh, con vos, Lautaro, acerca de las propuestas que, que tiene tu lista, que nos contés un poco, lo, los recursos con los que van a llevarla a cabo, que nos cuentes un poco, te explayes sobre eso. Bueno, nosotros lo que estamos tratando de, de instalar en esta campaña es una serie de, de demandas sociales que pareciera que cuesta mucho traducirlos a una reivindicación política, ¿no? Eh, hay un enorme consenso alrededor por ejemplo de que existe un problema en la educación de que las escuelas están en una situación muy crítica desde la infraestructura, que no hay recursos se viralizan imágenes de chicos cursando arriba de un sentados arriba de un tacho de pintura o de accidentes en una escuela porque explotó una cañería en otra porque se cayó parte de, de, de una instalación sanitaria con chicos lastimados Sin embargo, pareciera que eso no tiene una representación política. Lo mismo pasa con el tema de los salarios. Hemos tenido intervenciones, protagonismo muchas veces de distintos sindicatos que dicen Mendoza tiene salarios bajísimos a nivel de lo que es el país. Eh, demandas ambientales, por ejemplo, la defensa del agua. Muchas veces esas demandas sociales cuesta que luego tengan una expresión política a la hora de votar. De hecho, muchas veces nos encontramos con que nuestras propias compañeras y compañeros de trabajo eh, que opinan y están a favor de todas estas cosas, dicen, bueno, pero el que puede gobernar mejor para poder hacer las cosas un poco menos peor, que, que quizás mejore un poquito la cosa, tome la sartén con el mango, es este, porque si no viene este otro y las cosas se hacen peor. no Como que así como se están tratando de naturalizar la pobreza, la desigualdad, también se está naturalizando el tema de que la política vaya por un carril completamente distinto a las formas concretas en las que nosotros vamos a resolver esas problemáticas sociales. Entonces, nosotros planteamos, por ejemplo, eh, el tema de las propuestas. decir, bueno, no, los salarios tienen que estar atados, indexados mensualmente a lo que es el índice de la canasta familiar. El presupuesto educativo no puede ser menos de lo que establece la ley. Si la ley de educación dice que tiene que ser el 35%, de las erogaciones del presupuesto provincial no puede estar hace 8 años ejecutándose mucho menos que eso y el último presupuesto se ha aprobado con la votación de todos los partidos en la legislatura y con la responsabilidad del propio gobernador, apenas que un 16% del presupuesto vaya a la Dirección General de Escuelas, a la Dirección de Infraestructura Escolar. Después no nos puede sorprender que los docentes estemos cobrando 110.000, 130.000 pesos si vos estás destinando la mitad de lo que deberías destinar por ley. ¿No es cierto? Ahora, podríamos seguir así hablando de muchas propuestas y demandas, pero nuestra campaña tiene una particularidad, que es que nosotros planteamos que estas propuestas tienen que ir acompañadas de recuperar la confianza en nuestra capacidad como trabajadoras y trabajadores de poder llevar adelante esas propuestas, de que esa fuerza política tiene que estar vinculada a una fuerza social. Entonces, Tenemos una imagen tradicional de los políticos que muchas veces es fácil de criticar y de rechazar, pero muy difícil de reemplazar. Y nosotros no queremos nada más criticar, rechazar, impugnar a los políticos que están, sino que queremos crear un imaginario nuevo de cómo lo podemos reemplazar. Entonces mucha gente le llama la atención que vos digas cómo va a aparecer en el en, en un spot publicitario con el guardapolvo. Y si yo lo... Yo, lo Estoy de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde con el guardapolvo en la escuela. ¿Por qué me lo tengo que sacar para hacer un spot? Porque se supone que se si voy a hacer política, ¿tengo que ser más de lo que soy? que tengo que salir a decir? ¿Que soy abogado? Si no lo soy. Tengo que salir a, a vender una trayectoria política, decir que gestioné eh, una estación de servicio, como hacen algunos, ¿no? que hice yo, viví en el mundo privado y soy un gerente exitoso. No, no nosotros... Si alimentamos eso, estamos alimentando gran parte de lo que vemos como un problema político, que es que la clase trabajadora, el pueblo, está muy acostumbrado en delegar en figuras eh, carismáticas, paternalistas, que vienen y van a ser eh, los defensores de los que te solucionen, y no eh, alimentar la idea de que realmente eh, las trabajadoras y los trabajadores podemos tomar la política en nuestras manos. Me ha pasado, el otro día estaba, les le transmití porque la verdad que me, me pegó. Eh, por un lado me sentí mal, me sentí incómodo y después me sentí muy bien eh, cuando una compañera nuestra, Ana Maya, que es obrera de Viña, estábamos juntos en una radio de Rivadavia, una radio muy humilde, ¿eh? y, y le preguntaban desde un lugar que uno no se espera, ¿no? pero realmente, claro, la gente eh, está acostumbrada ¿no? a lo mejor a, a que le hablen así a, un, a una trabajadora y le decían, pero usted realmente, que es una obrera de viña, que no logró terminar la primaria, ¿usted realmente se siente capacitada para conducir el destino de todos los vecinos? de Bueno, a mí me hace una pregunta, a lo mejor uno que no está acostumbrado a que lo traten así, y te desmoronás porque te están tirando, y eso hay que pensarlo porque todo el tiempo nos lo dicen, a lo mejor no no le prestamos tanta atención, pero hay mucho mensaje de eso. La compañera le respondió de una forma para mí espectacular. Ella le dice, "Yo creo que todos los trabajadores, no, a lo mejor uno, viste, se, que claro. yo que él hubiera respondido, está educado de otra forma, claro. todo uno se empieza a defender uno, ¿no? Y empieza así, "No, yo estudié tal cosa, yo pasé por tal trayectoria, cómo? O sea, uno trata de defenderse porque lo están atacando." Pero ella no se defendió, ella ya defendió su clase. Ella defendió a todas las mujeres que tienen que sostener el hogar. Ahora se está viralizando un video de ella en, en TikTok donde cuenta Eh, por qué ella quiere hacer política y qué es lo que quiere cambiar de su pueblo y toda la gente se sorprende ¿Por qué? porque tiene un razonamiento como una trabajadora que quiere cambiar las cosas y se involucra miren, en todo el país se ha estado hablando hace, no voy a decirme se hace por lo menos dos años y si no ustedes desmientanme de que acá viene la ultraderecha viene el fascismo por culpa de la juventud porque se supone que la juventud giró a la derecha, han sacado libros ya lo han claro. hecho teoría de que la rebeldía ahora se volvió derecha, pareciera que este no es el país de Santiago Maldonado, vale. este no es el país del 19-20 de diciembre, este no es el país de la 77-22, en donde hace muy poco tiempo, yo creo que varios de ustedes han estado y si no todos, nos reprimieron en esa explanada de caza de gobierno y eran los jóvenes los que estaban delante de la infantería. Incluso, incluso ahora, que te interrumpa sí. hay una encuesta donde ha tirado por el piso esa esa idea, ese mito no de que las claro. la rebeldías de la juventud. Bueno, pero ha habido un mito muy muy instalado porque a la a la clase dominante le conviene instalar que la juventud ahora viene de eh, derecha, de, claro. de la, a, la, a la derecha que lo único que quiere es un, un capitalismo salvaje y que todo a nosotros no nos interpelan nos dicen ustedes cómo se van a perder esa oportunidad los jóvenes antes eran de izquierda no les digo lo dicen periodistas como real no es que me lo estoy inventando no bueno de qué se ha hablado está estos últimos tres días de que el candidato más joven del país es de Mendoza. Tiene 17 años. Es un compañerito nuestro. Ver, Valentino Tupac, al que quizás ustedes también, como son todos compañeras y compañeros muy conocidos, lo conocen porque ha estado con la gente de la Asamblea Popular por el agua de Maipú desde que tenía a lo mejor 10, 12 años. no ya tiene, Le preguntan, ¿y vos de cuándo? Y yo hace como 8 años. ¿Por qué? Porque acá la, una generación que por la lucha por el agua dio mucho. ¿No? Y hoy lo ven y se sorprenden de lo bien que habla. Estapa, lo van a ver en Clarín, en La Nación, en América, en los medios nacionales. Recién me mandan están hasta, ya no solo en los diarios, sino hasta en sus redes sociales lo están mostrando. En los medios de Mendoza no va a salir claro, porque está... Claro. <risa> es más difícil, ¿no? Pero digo, cuando yo les ponía recién el ejemplo de, de esta compañera. Les pongo el ejemplo de este joven. Les, cuen, les contaba lo de la anécdota de, de, de que me preguntan por qué no te sacas el guardapolvo y te pones un saco para que te crean que puedes ser gobernador Bueno, tiene que ver con esta idea que les decía antes. Nosotros creemos que las propuestas que planteemos tienen que acercar a la idea de que la juventud, las mujeres, la clase trabajadora es la que tiene que hacer su propia política. ¿Cuántos votos vamos a juntar? No lo sabemos. O por lo menos yo no lo sé porque no no no tengo la la capacidad de, de análisis político para prever. no Es muy difícil hacer predicciones, sobre todo si se trata del futuro. Pero <risa> eh, le, mientras nosotros logremos achicar esa brecha y que hayan muchos más ejemplos como ese, eh, creemos que vamos por el buen camino. En función de eso que, que planteas acerca de la necesidad de que los sectores sociales, especialmente los trabajadores, los jóvenes, las mujeres... Eh, ...que son los sectores más dinámicos cuanto al protagonismo... ...en algunas luchas reivindicativas en el plano social, económico... Eh, ...logren llevar eso al nivel de la, de la acción política... Eh, ...pero vemos que en los últimos años donde ha habido importantes luchas... ...como la de, en defensa de la 77-22... ...importantes luchas en defensa de los derechos de las mujeres... Eh, ...y otras más... Sin embargo, eso no se ha traducido en en elevar esas luchas al plano de la política. Eh, ¿Cuáles crees que han sido las causas? Más allá de la acción de los sectores dominantes, que indudablemente que trabajan permanentemente para taponear la posibilidad de dar ese salto. También yo creo que hay responsabilidad por parte de los sectores políticos más esclarecidos o que tienen más clara esa esa visión y de los sectores sociales que también deberían tener cierta madurez ya desde el punto de vista político porque sí. no sé tratándose retrasado ese asalto no solo aquí, sino todo el país, y en varios países de América Latina, vemos el mismo el mismo problema donde hay estallidos sociales importantes que logran incluso eh Sí, conquista Arrastrar que que con el gobierno detrás de o sea, sí o sacarlo de la casa de gobierno, claro, pero después, sin embargo después eh, no no se produce una alternativa o no se construye una alternativa. Sí, es muy interesante la pregunta. Y creo que son muchísimas las posibilidades, las hipótesis. Yo no, yo no, no me animaría a, a señalarte una, dos o tres causas que te pueda dar total seguridad de que se deba a eso, ¿no? porque me parece que estamos en un tiempo de, de transiciones y de, de de mucha inestabilidad en el péndulo político, los giros hacia derecha, izquierda, y muchas veces eh, podemos equivocarnos de pensar que se debe a tal cosa en realidad inmediatamente aparece en otra, bueno, particularmente América Latina, ustedes saben que es un una ebullición permanente, ¿no? Entonces de repente eh, pensamos que de, con Bolsonaro la derecha venía a arrasar todo, Macri... Sacaba un, una un, una aplanadora electoral y de repente estallan rebeliones y, y vuelve a girar todo hacia la izquierda en cierto sentido. Ayer Miriam, eh, antes de ayer, perdón, Miriam también le respondía a eso a un periodista del Canal 9 que la le, era súper insidioso y le decía, le decía bueno, pero miren, ojo, no es que todo se fue a la derecha, creo, no sé el número que dio ella, que está más preparada que yo, pero decía algo así como aproximadamente que 12 de 18 países de América Latina no están gobernados por la izquierda por la derecha, están más bien gobernados por eh, sí, gobiernos bien. progresistas y demás. Entonces, claro. está abierto ese signo. Está claro que lo que se ha caído, no en los últimos 4 o 5 años, sino ya hace por lo menos 10, 12 años, es, es la tendencia que había antes, que era bastante estable, de que gobernaban partidos tendiendo al centro y que ser de izquierda o de derecha era sinónimo de marginalidad, ¿no? Eso ha ido colapsando y, y evidentemente aparecen polarizaciones eh, en el terreno político. Ahora, eh, ¿por qué hay un retraso en relación a la, a la traducción política que tienen fenómenos sociales y de lucha tan importante que hemos visto? Bueno, creo que hay muchas causas. Eh, creo que puede, puede haber evidentemente dificultades en, en, en quienes tenemos una militancia política más activa para encontrar eh, propuestas, formas de organización, eh, referencias, construcciones eh, culturales, ideológicas y, y políticas eh, lo suficientemente eh, atractivas y dinámicas para poder canalizarlo, Y después claramente la gente que, que a lo mejor sí tiene más ese, ese recurso y ha tenido esa capacidad y son figuras carismáticas que han crecido en muy poco tiempo. Vimos el caso de Castillo en Perú, el caso de Boric que con el Frente Amplio en Chile y demás. Bueno, rápidamente se referencian como la izquierda eh, y una vez eh, en el gobierno creo que el gran problema que han venido mostrando es que mientras la derecha se hace cada vez más agresiva y desafía las barreras que hay para tratar de crear otro imaginario, inmediatamente empiezan a instalar hasta cada la relación de fuerza. Yo llego y esto es lo que hay, y hay como en general, digamos, un, una idea de, de resignarse a, a que esto es lo que podemos hacer, estamos mejor y y, so, y, y, y cuidado porque si no viene Castro. Y cuidado, porque si no, eh, no podemos derrotar al golpe. Claro. Y Entonces, sí veo cierta eh, tendencia eh, conservadora, por lo menos eh, en cuanto a la, a la posibilidad de romper el imaginario, a, a buscar cambiar y crear otra relación de fuerza eh, que está mucho más afianzada en las dirigencias políticas que en las eh, en las luchas sociales. no mm. Porque imagínate que... Si el movimiento de mujeres hubiera dicho, no, bueno, miren, el aborto no va a esto, miren lo que va a pasar, vamos a tener la iglesia y todos en contra, negociemos algo intermedio, bueno, nunca se hubiera conquistado si no, lo, si lo que sea. Si se... hubiera sido por los dirigentes, no pasaba. Claro, <risa> si hubiera en, en Chile, sí. si sí. imagínense, la gente tuvo que enfrentar al ejército en las calles. El, el, en Bolivia, el, el nuevo MAS ya se estaba negociando sí. con años le votaba las leyes, ya habían hecho un acuerdo y fue la gente la que salió Eh, desde abajo enfrentar el golpe de Estado y lo, lo, lo, lo terminaron tumbando. La resistencia que hay en las calles al, que, que ha habido eh, en Perú al golpe de Estado fue más desde abajo que de claro. los dirigentes políticos. Nadie sabe quién quedó en el partido político de Castillo. no Entonces ahí eh, creo que, que hay un, un desafío importante. No hay una causa, no acá no hay una cuestión simple donde uno pueda señalar y decir es por culpa de esto o de esto porque es, es más fácil siempre verlo por la negativa que ejemplos claro. por la positiva pero sí hay una claro. diferencia pero evidentemente la, la dirigencia política no está a la altura de la circunstancia de las necesidades de la gente eso este, y de los clamores y de las reivindicaciones ¿no? eso eh, que es un poco lo que te preguntaba eh, germán Por, ¿Por qué se da eso y por qué a veces uno lo espera de la izquierda esto? Bueno, eh, recordábamos este que con, con la 7722 los que dieron el, el grito de, de alerta fueron justamente ustedes, el frente de izquierda eh, guarda que están negociando la 7722, ¿no? Y entonces nos parecía importante transmitirle a la, a la audiencia esto, ¿no?, de, de de que la minoría así como eh, hasta ahora ha sido la izquierda es importante que esté adentro nos parece como comité que esté adentro resguardando los intereses eh, de los, de los que no tenemos aparato ¿no? de los que no son poderosos porque como eh, yo creo que te, te escuchan uno de los eh, de los anuncios Eh, hoy el Estado está eh, para cuidarle el negocio a unos pocos y el Estado a todos los demás eh, no nos representa. Entonces creo que es importante que las minorías estén adentro justamente para para alentarnos sobre eso, ¿no? sobre el, el negociado, sobre lo que se nos viene. Y volviendo entonces al tema local de las elecciones que son el próximo domingo, estas elecciones internas... Eh, ¿Qué expectativas hay dentro de la lista que tú representas en el Frente Izquierda, que es la del PTS? Nosotros vemos, eh, obviamente eh, somos muy prudentes, sabemos que es una batalla desigual, muy difícil, pero eh, después de haber recorrido tantos lugares, eh, habernos haber compartido esta campaña con, con gente tan valiosa en, en donde... Miren, no, no quiero ser eh, decir yo les quiero decir, ustedes no se lo pueden imaginar, pero no porque piense que ustedes no se lo pueden imaginar, sino una forma de decir que ni yo me lo imaginaba, porque realmente es muy difícil de que eso se visibilice. Pero he estado recorriendo malargüe General Alvear, el Este, y no les hablo de ir a la ciudad nada más de Rivavia, sino al lugar más pequeño, al distrito a lo mejor eh, más pequeño que, que poca gente conoce, como la reducción. Claro. Y en todos lados hay... Eh, jóvenes y trabajadoras trabajadores que están tomando esto eso lógicamente nos da esperanza después cuando uno tiene ya ciertos años ya transitado uno aprende a no eh, a que tiene que tener un ser muy cauto y entender que de, para que después eso se traduzca en votos eh, no es fácil, pasa mucha, muchas cosas y también eso te ayuda a madurar y a poder sobrepasar eh, sobreponerte a, a distintos resultados y entender que hay que persistir en el tiempo ¿no? Porque hay veces que cuando te, te va bien, te dicen, eh, te fue bien, hacé todo ya, bueno, para me fue bien porque estoy creciendo, no porque ya, no porque seamos gobierno, ¿viste? Hay veces que nos reímos porque algunos periodistas dice pero ustedes les iba muy bien, pero sí, nos iba bien porque sacamos el 14, pero a la que le iba bien era a Cristina Fernández que sacaba el 54, no te veo que vos le estés preguntando a Macri a Cristina, <risa> pues, ¿entendés? Nos pues ponen nosotros como... Y después cuando tenés un resultado más adverso, que, que sacás menos, te dicen, bueno, ¿no? Hay que persistir. a Los números hay que tomarlos con pinzas, con cuidado. Y sobre todo depositar eh, la confianza en que ese proceso de construcción persiste. Porque, a porque bueno, vos dabas el ejemplo recién, decían, la izquierda se va de la legislatura, deja de existir. Yo he recorrido toda la provincia y no dejó de existir. Y nosotros nos las ingeniamos haciendo cálculo eh, con ayuda, colaboración de periodistas y todo, para que cosas que antes denunciamos de adentro pudiendo mostrar el bono de sueldo, por ejemplo, ahora lo seguimos denunciando igual y pasa lo mismo con trabajadoras y trabajadores y con las asambleas, todos nos organizamos eso hay que tenerlo tenerlo en cuenta entonces, expectativa número uno para el domingo, que sea un paso más para consolidar esa organización que está creciendo de, de, de una izquierda que es una nueva generación nosotros venimos eh, de, de, de tratar de reconstruir la izquierda después de, de un genocidio acá hay una generación que falta, hubieron 30.000 desaparecidos Esa es la no es que no nos dan espacio en la televisión o que los otros tienen más carteles que nosotros. A nosotros nos desaparecieron 30.000 compañeras y compañeros, eso no nos podemos olvidar, porque después nos sorprende que Milei tenga tanto tiene tanto apoyo, pues todos los resortes de poder están metidos tipos y gente de la dictadura, no por nada su candidata a vicepresidenta es una defensora de los genocidas. Esos tipos en determinado momento se quedaron más callados, se cuidaron mm. porque sabían que tenían un repudio, pero nunca abandonaron el poder, nunca dejaron de estar en Ledesma, nunca dejaron de estar en cada uno de esos lugares, mientras que nosotros venimos a reconstruir una, un, una tradición revolucionaria eh, partiendo de esa situación. Entonces, empezar a, a valorar esa construcción de ese desarrollo por abajo que estamos teniendo va en ese sentido. Y por supuesto, mientras más votos sumen, y si logramos superar el umbral proscriptivo, que es muy alto, es del 3%, la gente dice, no, un 3% no, es, altísimo. es altísimo, es el doble que lo nacional. A ver, para que ustedes tengan en cuenta, con el 2% de los votos en Córdoba metes un diputado. Acá no pasas ni el filtro de las PASO, y para meter un no. diputado tenés que tener el 9, el 10%. ¿Por qué? Porque es un, tiene una constitución que hicieron los gansos del PD, para que los socialistas, que eran muy fuertes antes, no pudieran entrar más. Acá hay muchas trabas. Entonces, lograr superar ese umbral proscriptivo del 3%, posicionarse, tener una voz, estar en los debates, que no nos puedan silenciar, yo creo que va a ser un, un, un logro muy muy importante eh, para, para poder seguir fortaleciendo ese proceso. Este, o, ahí en ese tren que recién decías del 3%, una pregunta técnica, no sé cómo es, eh, ¿es el 3% por fuerza política o por lista? Que, que alcanzar por fuerza política ah. por por ali por se suman lo, los votos de todos los, los participantes así es Muy bueno lo vamos a compartimos la esperanza bien. de que se puedan superar todas estas trabas que impone el sistema y ojalá el lunes próximo si sí, realmente también con la posibilidad de que Ajá. haya una representación de la izquierda participando en las elecciones de que se van a realizar en Eh, cuando las... las generales son en septiembre, en septiembre. En septiembre. y también Así con es. la esperanza de que pueda haber alguien por lo menos en la legislatura eh, que le ponga eh, por lo menos que se escuche la voz la voz de los trabajadores, de los docentes de las mujeres eh, de los jóvenes en, en la legislatura y haciéndole frente a este, a este bloque único porque en realidad en ciertos temas como la 77-22 no hubo oposición ni oficialismo se así terminaron es. las grietas así que bueno eh, <risa> y Muchísimas después gracias. esperamos no, poder gracias. seguir conversando sobre estos temas que a nosotros nos apasionan, sobre este tema la, la, lo que se llama crisis de representación, la dicen algunos pero <risa> yo buscaría un nombre más técnico menos técnico <risa> pero hay que seguirlo profundizando porque es una traba que hay en todos nuestros países en general y ahora cuando se cumplen 40 años desde el retorno de la institucionalidad democrática más allá de los apellidos que podamos ponerle, es importante que que lo sigamos profundizando porque está en crisis este sistema de representación política así es, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias muchísimas lauta. gracias eh, gracias, el gracias. El gracias. Gracias, gracias, suerte estábamos entonces con Lautaro Jiménez y nos fuimos vamos a, vamos a un musical. tema musical muy bien, vamos He visto al otro país descalzo en el arenal con ojos de cunumí preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país vestido de soledad Durmiéndose en el andén Sin tener a qué puerta golpear He visto en otro país Viniendo la libertad De aquellos que encarceló Sin explicación Tanta impunidad lo he visto jugando a tentar a robarlos demás, de blanco los bañuelos va, de que lo pasar, de que lo pasar. Que lo mide soltar su esperanza al viento como una pandorra, de solo en vuelo lo mide volver. El trabajo incierto con el puño alzado Lo sigo viendo, lo de pelear Defendiendo un sueño, lo mire en tus ojos Che compañero, tan intensamente Lo sigo viendo, lo sigo viendo trave Y seguimos en A de Salambral y este estamos en contacto con Víctor Dávila Víctor Dávila candidato a gobernador eh, dentro del de, frente de izquierda los trabajadores del FIT eh, por el Partido Obrero y el MST Buenas tardes Víctor ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Está bien lo que dije, es eh, ¿Tú de candidato por el Partido Obrero y el MST o por el, solamente por el Partido Obrero? Bueno, en, en la provincia eh, hubo un acuerdo eh, prima, eh, primeramente entre los compañeros del PTS y el MST sí. y, y el Partido Obrero presenta la lista 2B en la interna de frente izquierda, pero hemos arribado hace algunos días con los compañeros del MST un acuerdo nacional Con lo cual eso reconfigura, digamos, eh, los equilibrios de fuerza dentro de la izquierda y, y, bueno, se ajustaría más a la presentación que hiciste vos, por más que formalmente eso no sea ah. así en las elecciones provinciales. Ah, bueno, está bien. Bueno, en, recién comenzábamos con, con Lautaro Jiménez, el otro candidato por parte del PTS para la elección del, uh -huh. del FIT. Eh, y comenzamos siempre eh, preguntando por cuáles son la, las propuestas programáticas eh, la, la, Las básicas, por supuesto que no, no da el tiempo como para que se, se expliciten con todo el programa Pero nos gustaría conocer eh, cuál, cuáles son las propuestas que, que ustedes llevan para para esta elección Bueno, en primera instancia nosotros partimos de que estamos en una situación de emergencia social muy grande. Tenemos una situación realmente preocupante con, con los trabajadores que en un porcentaje muy elevado tienen salarios que hoy se ubican debajo del nivel de pobreza. Y después tenemos un 50% de la población que está en esa condición también. Entonces para nosotros todas las medidas, si se quiere transicional, es decir, de emergencia, para abordar, Esto, esta, estas urgencias en la perspectiva de una, de una transformación más de fondo eh, tienen que ver con lo que hemos presentado, denominado una plataforma de gobierno de la izquierda de los trabajadores, uh -huh. que tiene que ver con otro concepto también nuestro, eh, que es el problema del rol que tiene que jugar la izquierda en esta situación. Entonces, eh, dicho esto, eh, te podría resumir que una de las principales medidas es el aumento general de los salarios. Nosotros consideramos que ningún trabajador hoy debe estar por debajo del nivel de la canasta familiar. Eh, frente a la duda o la pregunta que muchas veces surge sobre cómo se paga, nosotros queremos ser claros. Acá el gobierno ha venido estableciendo una reducción del poder adquisitivo a través de acuerdos paritarios por debajo de la inflación, y al mismo tiempo se jacta de tener un ahorro que le permite pagar una deuda impagable en dólares. Entonces eso nos parece que el ahorro no es tal sino que los trabajadores están financiando el pago de la deuda que tomaron gobiernos que no que no significaron ninguna modificación real para el pueblo y en el caso de las privadas el mecanismo de la inflación también con salarios atrasados en relación a, a la inflación ha significado una enorme este ganancia para los sectores más concentrados sobre todo que se ha reflejado en un incremento del producto bruto interno del país sí. todos los salarios para nosotros son un problema central. Después, tenemos la constitución de un mercado central en Mendoza, con boca de despenio en cada departamento. Esto es muy importante para nosotros, porque resolvería el problema de que los productores puedan acceder directamente a los consumidores, cobrando el trabajo que desarrollan durante el año, estableciendo la posibilidad de que paguen mejores salarios los cosechadores, y a la vez los consumidores podrían conseguir... Eh, en mercadería de mucho mejor calidad y a mucho mejor precio de lo que hoy se consigue. Esto, de alguna forma, es la base para eh, una posición más de fondo, que es la idea del desarrollo industrial alimentario. Nuestra provincia tiene una producción del campo importante, incluso en algún momento también tuvimos la mesa lechera. Eh, hay una producción este, de materia prima importante y nosotros consideramos que hay que pegar un salto en la industrialización de eso, Este, para lo cual consideramos que hay que abrir una empresa provincial de alimentos que reabra las fábricas a en el último tiempo, que refuncionalice las que están eh, en actividad, e incluso mm -hmm. incorpora sectores privados que hoy tienen una actividad este, particular y de forma anárquica de acuerdo a sus rentabilidades. no eh, Estas medidas, acompañadas de un plan de obra pública para vivienda y urbanización de los sectores populares, nos parece que son los tres pilares más importantes para intervenir en urgencias este, de características vitales, digamos, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué recepción han tenido en, en este tiempo de, de campaña en alrededor de sus propuestas y el acompañamiento de la gente? Bueno, nosotros partimos de un diagnóstico bastante autocrítico del rol que venían jugando el frente de izquierda. Eh, es público conocimiento que... Hemos tenido bloques legislativos en, el, en la Cámara de Diputados, en, sí. en senadores, en los consejos deliberantes y, y que hoy la izquierda no tiene una representación parlamentaria. Entonces, esto nos da la pauta de que nosotros necesitamos en este momento este pegar un salto en relación a que hay que presentar una izquierda que tenga ambición de poder, que se prepare para hacer gobierno junto con los trabajadores, porque así lo reclama la situación social también en es la única fuerza por ella no ha gobernado este país y los trabajadores son quienes generan riqueza, por lo tanto, son quienes tienen la posibilidad de dar una respuesta a esta situación. Sobre esta premisa es que nosotros consideramos que está muy bien el rol de control y de denuncia que jugó el FIT, pero que tiene que cambiar su naturaleza. Y con este espíritu nos hemos dado la tarea de ir a los barrios, a las fincas, a las escuelas, a los hospitales, a hacer este planteo abiertamente y hemos recibido una respuesta importante. Eh, se ha generado una movilización y se ha creado una expectativa en sectores populares importantes, todavía no de forma generalizada, pero sigue sí de forma bastante concentrada en, los, en las concentraciones obreras, en los lugares más plebeyos de la población, que se ha expresado en una militancia y en una movilización muy importante en nuestra lista, eh, hace un ratito me pasaba en el informe fiscal estamos alrededor de los mil fiscales en toda la provincia, es un número que, que nunca habíamos tenido, Y que, bueno, esperamos que esto se exprese también en las elecciones del domingo, ¿no? Que esto sea la expresión más concentrada, más organizada de un desenvolvimiento electoral que, que permita que esta, estos principios, estos contenidos, sean los que finalmente este dirijan o le den el contenido al frente izquierda de nuestra provincia. ¿Qué tal, Víctor? Eh, te habla Alicia Martínez. ¿Cómo andas ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bien, bien, che. Eh, sí, hablabas vos recién de, del papel que ha jugado la, la izquierda eh, en Mendoza eh, Tiene que ver también con, con la toma del poder Y con, con la actividad que tenga que ver con el Ejecutivo eh, ¿cómo, ¿Cómo te parece? Bueno, hay, para dar ese salto eh, cualitativo Hay que dar el salto cuantitativo que tiene que ver con los votos si no este, no se puede hacer y si no, ¿de qué forma imaginás vos que la izquierda pueda actuar si no se consiguen los votos? Bueno, me parece interesante tu pregunta porque eh, justamente el problema de los votos está marcando que hay una suerte de, de, de adhesión a las posiciones disruptivas y en esto nosotros nos mantenemos muy críticos la aparición de Javier Milei Eh, evidentemente un protofascista fascista una persona realmente que no, no tiene nada que ver con la izquierda, ha eh, avanzado en tanto en cuanto hace una denuncia parcial de, del régimen responsabilizando a los políticos y acusando a todo el mundo de comunista Con lo cual nosotros creemos que hay que tomar nota de esto. Nosotros vemos con preocupación esto, y una izquierda que no se plantea este problema y enfrentar a la derecha seriamente no puede seguir discutiendo si tiene un concejal o un diputado solamente. Tiene que empezar a discutir cómo consigue un concejal o un diputado en la perspectiva de una lucha eh, a gran escala. Para nosotros esto es central y esto es justamente lo que de, de lo que partíamos que les comentaba recién que nosotros necesitamos una izquierda que se que se prepare y, y la preparación no no puede ser de otra forma de entender que hoy existe un poder dominante sobre la base del manejo de enormes recursos, de un gran capital concentrado, y que por lo tanto tiene funcionariado en los políticos que han gobernado los últimos 40 años a la espalda del pueblo. Entonces, para nosotros contraponer a eso, a ese poder, la única posibilidad es el desarrollo de un poder que eh, emana del, de los trabajadores y los actores populares organizados, en las asambleas, en comités, es decir, tenemos que tener una izquierda que sea masiva y popular, y sobre todo movilizada y luchando. El, quienes hoy comen en un comedor popular no pueden esperar a las elecciones, que la izquierda gane las elecciones. Salen a luchar hoy. Y si nosotros no empalmamos esos dos procesos, cometeríamos un error. Para nosotros la pelea por la conquista de posiciones parlamentarias y la lucha estrictamente electoral, no puede estar disociada de la lucha más general por los reclamos inmediatos no que por el contrario, esa lucha tiene que madurar a la idea de los luchadores, de quienes están emprendiendo esas batallas a la necesidad de que, hay que construir una izquierda de estas características. Finalmente la idea de un poder popular o del pueblo organizado es la única forma de contraponerse al otro y es la tarea que nosotros nos hemos dado. Por eso estamos muy contentos con la cantidad de fiscales que vamos a tener, con la cantidad de, de compañeros que se han organizado en distintos puntos de la provincia que hablan de un salto organizativo importante de la izquierda sobre la base de posiciones programáticas, como les comentaba recién, y que en el fondo tienen la idea de un gobierno de los trabajadores y del socialismo. Lógicamente, Alicia, yo voy a reconocer que no es una tarea de un día para el otro, ni de una campaña electoral. Pero en algún momento hay que decir, hoy es el día 1 Y para nosotros esta campaña electoral está marcando un poco el día 1 Y en este sentido, eh, ustedes son bastante fuerte en algunos sectores sociales, por lo menos eso es lo que se percibe en algunas manifestaciones, movilizaciones callejeras. Eh, ¿Qué nivel de recepción hay en, en ese sector acerca de estas ideas? Bueno, ese sector ha sido la base que está planteando una irradiación a otros sectores. Uh -huh. eh, justamente el movimiento piquetero ha sido el la cabeza de playa en los barrios obreros, sobre todo, por ejemplo, en zonas como el este de Maipú, eh, el este de, de, de Guaymadén, en eh, zonas como el Valle Duco, en Cordón del Plata, en, en la misma crecera eh, el departamento, en Wuhan, Ugarteche, que han empezado a, a tomar en sus manos este problema de discutir, ya no solamente a decir qué no queremos, sino qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Este planteo del mercado único, el problema de la intervención este, de una empresa provincial de alimentos tiene mucho que ver con la realidad que tienen los cosechadores, por ejemplo. Nosotros hicimos eh, durante la etapa previa de la campaña electoral un encuentro de cosechadores que reunió a 400 compañeros de distintos puntos de la provincia. Entonces, nos parece que es un, un punto importante. También está ocurriendo que se organizan otros sectores que tradicionalmente no lo habían hecho como las trabajadoras de casas particulares. Bueno, en el caso de la docencia de los trabajadores municipales ocurre algo parecido eh, entre los obreros vitivinícolas y de la alimentación. Y les, les quiero decir una cosa, en muchos casos estos compañeros que están en, en, en lugares de trabajo, digamos que que son parte de la organización de la clase obrera más tradicional, en indicatos, muchas veces tienen o, o a su pareja o a sus hermanos o a su pariente o amigos en alguna asamblea del de, de movimiento piquetero. Porque la frontera entre el trabajador ocupado y desocupado se ha empezado a borrar desde el punto de vista que el ingreso de los trabajadores se ha caído brutalmente. Entonces tenemos una emergencia social que está presionando a la búsqueda de una salida. Y nosotros frente a esa presión a la búsqueda de una salida somos muy, muy críticos porque hoy le está capitalizando la derecha con las figuras de ley. Y algo que no se puede permitir la izquierda. No puede perder el carácter disruptivo, pero sobre todo no puede perder el carácter popular. Y nuestra energía está concentrada en eso. Y, y además de la izquierda, ¿qué otros sectores de la izquierda que está dentro del, del FIT? Eh, todos somos conscientes de que para poder aplicar cualquiera o llevar adelante cualquiera de estas medidas hace falta un, una gran fuerza política, social, económica, eh, que, que incluya la, a las grandes mayorías, eh, ¿cuál es el criterio de, de amplitud en ese sentido, Kit? Mirá, a nosotros más que hablar de, de, de modelos o, o o debates de tipo ideológico, nosotros consideramos que hay dos principios que son básicos. El primero es si nosotros nos vamos a colocar una posición de independencia frente a todas las fracciones que han gobernado y son tributarias de algún sector de poder, que para nosotros es determinante. Todos los compañeros, incluso que no se reivindiquen de izquierda, pero que están de acuerdo en enfrentar a los políticos y a los patrones que nos han hundido en la miseria los últimos 40 años, nosotros condenamos a tener que estar Frente de Izquierda. Por eso le hemos planteado a los compañeros de, del PTS, de Izquierda Socialista, el MST, la necesidad de que el Frente de Izquierda organizara un congreso del Frente de Izquierda lógicamente, abriéndolo a los sectores que están en lucha, como las asambleas del agua, sindicatos combativos, decir, otras expresiones organizadas eh, en forma independiente, no solamente para discutir cómo se armarían las listas, sino centralmente para discutir la naturaleza que tiene que tener la izquierda de nuestro país. Si es una izquierda que recupera la rebeldía, la, lo disruptivo, y enfrenta abiertamente, y disputa abiertamente a Mila y ese campo, o si es una izquierda que sencillamente se quidan la denuncia, se quidan el control, muy muy muy este acartonado en la institucionalidad y pendiente de si tienen una u otra posición parlamentaria. Para nosotros eso es una mirada bastante corta por todo mm -hmm. lo que les explicaba recién. Entonces, nosotros somos partidarios de que eh, de del desarrollo de un nuevo movimiento popular bajo la bandera del socialismo y la clase obrera. Entonces, en este punto para nosotros eh, eh, es muy importante Eh, estrechar lazos con todas las organizaciones de lucha, con todas las organizaciones este de la izquierda que acuerdan seguramente con sus matices, porque hay que ser respetuosos los matices. este En esto es una lucha finalmente de clases, en donde nos tiene a los trabajadores de los sectores populares pasándola muy mal, y los sectores del gran capital y los sectores más concentrados están haciendo este, una verdadera fiesta, digamos. Entonces, para nosotros el, el, el, la, la cuestión parte de ahí, ¿no? Eh, después tendremos tiempo para discutir este, otras cosas, pero para nosotros lo central es esto, establecer un frente único de los trabajadores y los actores populares para derrotar a los, y a los y a los patrones del ajuste. ¿Y cuáles son las expectativas que hay para para este domingo en función de esos proyectos más a largo plazo estratégicos? Bueno, nosotros eh, el, tenemos el antecedente de las elecciones municipales adelantadas, Sí. ahí este en esas elecciones eh, solo tuvimos una disputa seria en el distrito de Maipú en el resto de los departamentos donde el Frente de Izquierda presentó lista no logró superar el 3% que es lo requerido para, para ir a la elección general sí. y en Maipú se dio un fenómeno que es que eh, se impuso la lista del Partido Obrero por un margen bastante importante, un 60-40% contra la lista de los compañeros del PTS y el MST Y que de, es destacar que esa, que esa diferencia estuvo marcada por una elección en todo el este del municipio, que es donde residen los sectores más humildes, los cosechadores, gran parte de los obreros vitivinícolas, donde nuestra lista cosechó registros del 10-15% de los votos en algunas escuelas, es decir, en algunas zonas. Lo cual para nosotros es muy alentador, porque si se quiere fue una especie de prueba piloto. Y por lo que nosotros venimos registrando, el clima en el territorio y todo lo demás, creemos que esto se va a repetir. Después, bueno, la elección este es una elección provincial, vota mucha gente, y, y el nivel de desarrollo organizativo nuestro, si bien ha pegado un salto, no sabemos hasta dónde se va a expresar en términos electorales. Pero creemos que estamos en condiciones de, de darle una nueva fisionomía al frente de la izquierda. Muy bien. Muy bien. Eh... Hola Víctor, eh, Gabriel Hola, Pérez. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, el, charlábamos eh, fuera de micrófono la otra vuelta con eh, gente acá del Comité de Solidaridad. Eh, este hecho de que la otra vuelta entrevistamos aquí a Nicolás Guillén, eh, que es eh, precandidato a gobernador dentro del Frente de Todos, y llevaba una propuesta eh, muy parecida a la tuya con respecto a la creación de una... Empresa Estatal de Alimentos, una cuestión así. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenés que decir al respecto? Eh, eh, la verdad que a nosotros no, no, nos da... No, nos llama mucho la atención esto de que eh, gente que tiene una propuesta eh, parecida a la izquierda eh, va en, en sectores o en un contexto distinto, ¿no? Bueno, eh, no, no conozco en detalle la, la propuesta de, del compañero Guillén. Eh, tendré que, para serte honesto, tendría que revisar un poquito más, tendré que leer, pero por lo que vos me comentás, la primera diferencia que encuentro es que lo nuestro está colocado en un plan de desarrollo industrial. Es decir, nosotros consideramos que no es solamente un problema de la constitución de una empresa del Estado, Para nosotros tiene que ser una empresa del Estado la la que, de alguna forma, administre o impulse un desarrollo industrial a, a gran escala. Ah, que claro. es muy importante porque se está discutiendo el cambio de la matriz productiva como la zanahoria del burro para meter la megaminería. Claro. Y nosotros estamos respondiendo, parándonos en las necesidades populares que son el alimento, el trabajo, la quiebra virtual de los productores, el problema de tener una herramienta para intervenir en la fijación de precios de los alimentos contra los oligopolios que lo controlan, Nosotros presentamos el planteo a un desarrollo industrial. Entonces, esto, vos te das cuenta que tiene un alcance mucho más general, no es solamente la constitución de una empresa. Ojo, te repito, no conozco eh, lo que plantea Guillén, pero por lo que vos me comentás eso. De todas formas, quiero ir al, al, al, al centro de la pregunta. Nosotros con los compañeros de la CCC, incluso del movimiento de Evita, hemos... Eh, y realizó una movilización hace algunas semanas en conjunto que nos parece que está marcando un poco el problema que vos presentabas. Porque ellos son parte del gobierno nacional, incluso tienen funcionarios en la cartera de desarrollo social, que dirige todos los APAS y es la encargada de desarrollar el ajuste en los expertos que más necesidad tienen. Claro. Está bajando planes sociales, recortando asistencia alimentaria, eh, negándole financiamiento a cooperativas... Entonces, nosotros consideramos que los compañeros tienen una contradicción nosotros no, no pensamos que sean lo mismo por más que integren el gobierno pero tienen una contradicción que la tienen que resolver es decir no se puede ser oficialismo y oposición al mismo tiempo ellos claro. Una, claro ellos tienen una base social eh, importante de trabajadores de empleados y nos parece que, que, que no se puede seguir ha sosteniendo un gobierno que evidentemente en todas sus fracciones está abiertamente alineado con el con el FMI y, y con la política del imperialismo norteamericano. Sin ir más lejos, eh, los sectores del kirchnerismo, la misma Cristina que es potrica el FMI, se sacan fotografías con la jefa y cuarto de la cuarta flota del ejército norteamericano en el Atlántico, claro. que vino a decir que el litio es norteamericano y no de los chinos, digamos. Entonces, nos parece que ahí los compañeros tienen que resolver una contradicción y, y todo lo que esté al alcance nuestro para establecer puentes y que esa contradicción se resuelva a favor de los intereses populares. Nosotros lo vamos a hacer, por eso marchamos junto la vez pasada contra claro. el ajuste de toda esa paz. Bien. Claro. Bueno, gracias Víctor. Nos vamos cerrando porque se muchas termina gracias. el programa. Este, suerte y abrazos desde acá. Bueno, muchas gracias a usted por el espacio y gracias por el por los saludos. Chao, chao, gracias. hasta luego. Saludos. Eh, vamos a leer un mensaje Desde Las Heras enviamos todo nuestro apoyo A Lautaro Jiménez, coherente y constante Luchador que volvió a la escuela como maestro Cuando se le terminó su mandato como senador Defendió en la legislatura La 77-22 como Maile Rodríguez Ávalo Que era diputado del FIT Vamos con el Frente de, eh, Izquierda unidad Lista de 503 Que siempre está en la defensa de los derechos De los trabajadores, mujeres y juventud Así es, lo importante es que sigan adelante exactamente con el Frente y con la posibilidad de participar después en las elecciones de definitivas en este sistema tan restrictivo. Muy bueno, bien, veremos qué pasa el domingo. Veremos qué pasa el domingo y esperamos que haya sido útil esta conversación con los dos candidatos del Frente de Izquierda. Y que hayamos aportado un granito de arena para avanzar en la construcción de una alternativa real Desde nuestro pueblo y para nuestro pueblo Tal cual Bueno, nos vamos a ir despidiendo cuando el otro miércoles que viene Digamos otra vez a des desalambrar, desalambrar.